54 minutos pasan de las 10 de la mañana, así continuamos en Radio Cracia por Radio Kermes en el 106.1. Vamos a hablar un poco acerca de la situación de Canal 3, eh, que está avanzando en un convenio, pero en el día de ayer hubo algunas, algunas quejas. Eh, tenemos comunicación telefónica en este momento con Mario Siaurris, para que nos cuente un poquito eh, cómo, cómo es esta situación que está atravesando el, el Canal 3, ¿no? el canal de la provincia de La Pampa. Mario, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Hola Sebastián, buen día para vos y toda la audiencia. Y en el día de ayer nos invitó, en realidad durante la semana anterior nos llegó la visita para ir a la Comisión de Legislación General en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Nos recibieron los diputados de los distintos bloques, concretamente por un convenio que se ejecutó en el largo de 2017 y quedó abierto eh, por envío de material para el año 2018 para la generación de Panorama Federal. Panorama Federal es un programa que se emitía, se ha emitido por distintos canales, a nivel nacional, pero desde hace algo más de un año está dentro de la televisión pública. Eso eh, nos dio la posibilidad de generar un, un acuerdo, un convenio, para entregar material con el área de contenidos de Nación, eh, que estaba a cargo de Alberto Ligalupi, que lamentablemente se jubiló a Alberto a fin del año pasado, digo lamentablemente porque era una persona, un intelectual pampeano, que allá en la década del 70 tuvo que salir del país eh, durante la época del proceso, y es una, una persona que gestionó varias actividades para que pudiéramos realizar. Concretamente, el pago para enviar material desde la provincia de La Pampa, a través del Canal 3, de un monto de mil pesos, eh, aproximadamente con envíos mensuales, por un plazo de seis meses. Inclusive no ponía un afecto, sino decía seis meses, o hasta cumplir la cantidad de programas. Por eso queda abierto, porque estuvimos enviando, se sigue enviando algo de material, como para poder hacer ser parte de este panorama federal. Concretamente fuimos a informar de eso. Perfecto. Esta es esta la, la situación. Eh, y para poder eh, eh, participar de mejor manera, se entiende, eh, lo que necesitaría el canal es mejorar ciertas cuestiones que tienen con, que ver con la calidad, la definición de la imagen y demás. Exacto. Nosotros en el panorama federal lo que hacíamos era, porque tenemos las cámaras para trabajar en HD, es decir, eh, digital, y full HD, mandábamos el material en crudo. Se manda en alta calidad y la gente de Panorama Federal lo editaba. Nosotros lo que teníamos que hacer, igual que los canales que adhirieron a este convenio, no todos lo hicieron, el Consejo Federal, pero los que adherimos a esto, este, teníamos un manual de estilo. Es decir, eh, cómo eran las notas, cómo eran los encuadres, cómo tenían que ser las imágenes, la cantidad de tiempo, y ellos, en base a eso, con todo lo que el guión que nosotros le mandábamos, ellos conformaban lo que era la edición de la nota. Informes de aproximadamente tres minutos que generalmente tuvieron que ver con eh, hacer conocer la provincia de La Pampa desde el punto de vista turístico, ya sea de lugares, de, de personas, eh, eso era lo que estaba establecido en Panorama Federal. Muy bien. Eh, ¿Por qué se enojó Marcela Coli? Porque eh, con razón dice que llegamos tarde con el proyecto. En realidad eh, en 2016, que hay figura que fue firmado, en realidad no se firma en diciembre de 2016, en 2016 llega la propuesta entre las idas y vueltas de cada una de las oficinas, tanto de Nación como de Provincia, recién creo que se logra firmar en abril de 2017 y nosotros sin firmar el convenio ya empezábamos a mandar material a Panorama Federal. Eh, después nosotros, lo, como era ingreso de dinero a las arcas del Estado-Provincia, teníamos que hacer un proyecto para enviarlo a la legislatura provincial. Generalmente eso se ejecuta primero y después se envía, porque si tuviéramos que hacer para firmar cada proyecto en el que ingresan fondos a las arcas provinciales, hacer primero el paso por la legislatura provincial, este, te imaginas no firmaríamos ningún convenio. Todos esos convenios se firman ad referéndum de la legislatura, pero no solamente Canal 3, las distintas reparticiones de gobierno cuando ingresa dinero a las arcas provinciales, y después los diputados lo tratan y lo, y lo llevan adelante, y tiene razón, llega un retraso, nosotros lo presentamos a fines del año pasado en la legislatura provincial, ingresa como proyecto de ley número 1 del 18, así que somos el primer proyecto de ley de, de, de la legislatura de la provincia de La Pampa con ese condeño, ah. adhiriendo a ese condeño del programa federal. Habría que hacer algún mecanismo diferente, inclusive hablábamos de las posibilidades de ver en el caso particular de Canal 3, eh, si quieren seguir convenios de cerca, cosas así, no tenemos ningún problema. pero tratando de cumplir los plazos del convenio y que tenga intervención la legislatura también. Muy bien. Eh, estoy viendo algunas declaraciones, eh, Mario, de lo de ayer, eh, donde, eh, si no me equivoco, vos decías, eh, va a trabajar una empresa que va a permitir el llamado a licitación para obtener la aparatología acorde. ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que necesitan, qué valor tienen eh, y quién financia? Claro, bueno, eso, eso lo va a establecer eh, la, el informe de preingeniería. Nosotros ahora estamos en esa etapa. Eh, hay un ingeniero que se llama Alejandro Neri, que es el que va a supervisar la etapa posterior del llamado a licitación. Es decir, va a ser nuestro director de obra, va, va a ir viendo una vez que gane una empresa o quien gane la licitación, eh, que se vayan cumpliendo los plazos. El proyecto de preingeniería prevé justamente esto que vos me, me, me acabas de preguntar. Ajá. ¿Qué es lo que hay que comprar? ¿Cuánto va a salir? Porque la idea es compra, instalación, puesta en marcha, esos van a ser los tres pasos, y la formación del recurso humano de todos aquellos que van a operar eh, el sistema de digital, es decir, iluminadores, operadores de BTR, de Playout, sí. eh, directores de cámara, camarógrafos, eh, operadores de planta. Y toda la gente que va a manejar el sistema digital entra también dentro de lo que es la licitación y las empresas que se asocian a esto tendrán que eh, prever la capacitación del recurso humano que es central, porque si no vamos a tener una Ferrari y la vamos a manejar con fiatisciento. Claro. ¿Se, se entiende, sí, sí, se entiende perfecto. Eh, ¿hay, hay un cálculo, manejan algún algún número de más ah, mirá, o menos? Este, la evaluación previa que, que hicieron, ellos venían con unos números muy grandes, muy grandes. Pero cuando vieron cómo estaba la planta del canal, las obras que se hicieron, sobre todo en este último tiempo, la operación que se hizo, la adquisición de algún equipamiento que siempre fue en línea con un futuro proyecto digital, eh, es como que empezó a descontar bastante dinero. Entonces, a partir de eso, yo no sabría decirte cuál es el monto final. Desconozco realmente el número final, pero son números, son números importantes. Sí. Y hay que hablar en dólares. Porque sí, sí, sí, claro. cada vez que te levantás y ver que el dólar subió 10 centavos sí. y el proyecto todavía no está... Es bueno, de... O está sea, en ejecución decís, bueno, se encarece tanto. Es, es, es cada vez más, más complicado, es cierto. No, sí, es aparte... cada vez más complicado. Quizás el entorno no es el mejor, pero hay una decisión política de llevarlo adelante, así como fue el, el hecho de poder recuperar nuestra planta transmisoria y hacer un lugar habitable para todos y todas. Mm. Eso estuvo bueno para todos los trabajadores y trabajadoras del canal, tener un lugar digno de trabajo, esperemos que podamos seguir en la parte tecnológica y fundamental sí. la formación de recursos. humanos Mario, ¿todo esto complica la participación de Canal 3 en Panorama Federal. No, no, no tiene nada que ver, no, no, no, no. En realidad lo de Panorama Federal, eh, nosotros como canal y siendo yo trabajador de, del canal, en alguna oportunidad mandamos informes, pero no de manera institucional, o sea nos pedían, le mandábamos algo. Lo que institucionalizó lo de Panorama Federal fue este convenio que se firmó y que por seis meses nos permitió tener o oh, más tiempo un marco en el cual nosotros hacíamos el envío que cierta la puerta para una segunda etapa, pero de nación se nos convocó hasta una etapa después eh, como que, que no nos volvieron a llamar. Eh, era un convenio también por seis meses y con eh, una asignación de recursos más importante. Estamos hablando de 75 mil pesos por mes para un envío de tres, eh, de tres, eh, digamos, no pero, tres programas, programas, sino tres informes, tres informes, tres informes en crudo mensuales. Eh, y además nos habían propuesto también enviar eh, trabajos o informes para paca-paca. Nosotros no, no estamos produciendo infantil, pero sí tenemos productoras privadas, una de Pico y otra de Santa Rosa que lo están haciendo. Les dijimos, nosotros actuaríamos como mediadores y las productoras privadas venderían el material, estuvieron de acuerdo, pero eso quedó por ahora, quedó en la nada. Desde el año pasado no se volvieron a contactar, eh, se jubiló Alberto Ligalupi, que del área de contenidos no sabemos si el nuevo la nueva persona asignada eh, tiene la misma intención de, de seguir haciendo esto. Nosotros estamos atentos. Si sale, levantamos la mano y decimos Acá estamos. <ríe> acá estamos, acá muy, estamos. Muy bien, muy bien. Eh, sí. Donde van a estar el fin de semana es en la final del provincial, no te cambio de tema, pero están preparando una, una, una, una producción interesante para la final del torneo provincial de fútbol. Exacto, sí, sí, sí. mira, mañana completamente nosotros no tenemos móvil satelital. Nuestro móvil es digital y se conecta a través de la fibra óptica. Mañana eh, van a viajar técnicos de, de Canal 3, de CECIDA y de Aguas del Colorado, que somos los tres que trabajamos en conjunto cada vez que hay que hacer una transmisión, para probar eh, cómo está el ancho de banda y la conexión de fibra óptica desde Doblas hasta Santa Rosa. Ah. Eso, nos, eso nos va a permitir eh, ya mañana dejar el conexionado listo y el domingo a las 16 estaremos emitiendo en vivo... De, de que se permita, o sea, si lo permite tecnológicamente claro. el conexionado nosotros Fal el falta, domingo de la falta, hora 16 sí. en vivo vamos a estar con la transmisión de la primera final del provincial falta ya esa tenemos confirmación. las pruebas hechas, de hecho ya hemos transmitido Ferro, el otro domingo vamos a estar con Ferro independiente en el partido de vuelta. Muy bien, ¿falta esa confirmación de doblas, Mario? falta esa confirmación de doblas, sí, sí sí. sí, sí. viste cuando, hay que esperar que se alineen los planetas, digo yo para que las cosas salgan bien, está la gente capacitada que, es, yo tengo que resaltar eh, el trabajo conjunto y la excelente predisposición. Aguas del Colorado y de CECIDA para lograr transmitir, porque cuando... Se planta la señal por alguna cuestión, tenemos un técnico de CECIDA, uno de los nuestros, comunicado, sea el día que sea, y la hora que sea, telefónicamente para solucionarlo. Porque lo que le pasa cuando vos transmitís a través de la fibra que puede aparecer un pixelado, una claro. imagen que se frena. Entonces hay que estar atento en toda la transmisión, pero tenemos la posibilidad de hacerlo y vamos a poner todo para que si sea. Perfecto. ¿Quién relata? ¿Mi amigo Aníbal Reynoso? A Aníbal Reynoso, Aníbal Reynoso. Era, Después vamos amigo. a ver cómo son los comentarios, pero probablemente allá en Pico se sume Adriana de Maretti y, y Miguel Buso Y aquí, no sé si lo sumaremos a Juancito Vega o a alguno de los otros chicos que acompañen a, en el comentario. Muy bien. A Dalmazo me dicen acá. Eh, Dalmazo, por... bueno, ahí está Dalmazo, <risa> Lo llevamos a Adalmaso, Que por... También se ha animado y es un excelente comentarista. Claro dirá. que sí, claro que sí. Es Mario, un excelente comentarista. Mario, te agradezco mucho estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Eh, un abrazo. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes de, de siempre llamarme por cualquier consulta y mantenerme en contacto con la audiencia. Le mando un abrazo a Mauro Monteiro, con quien estuvimos compartiendo el viernes pasado la participación en la audiencia pública, convocada por la Defensoría del Público, y que fue una experiencia muy, pero muy importante, muy interesante en Córdoba. Muy bien. Eh, gracias, Mario. Eh. Saludos, ¿eh? Hasta, hasta luego. Hasta. Mario Siaurris, director de Canal 3, conversando con nosotros en esta mañana por Radio Kermés en el 106.1.